Jeremías capítulo treinta 36 Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, i j o de Nerías, y escribió b a r u c de boca de Jeremías en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a b a r u c diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de Helios a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, i j o de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch, Leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de g e m a r í a s hijo de z a f á n escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de g e m a r í a s hijo de z a f á n habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados: esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, e l n a t á n hijo de Akbor, g e m a r í a s hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando b a r u c leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes. A j e u d i hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a b a r u c Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, i j o de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, Siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó b a r u c Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a b a r u c Sin duda, Contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a b a r u c diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y b a r u c les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a b a r u c Ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, Habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió a l rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando j e u d í había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Jemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a b a r u c el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que b a r u c había escrito de boca de Jeremías diciendo: Vuelve a tomar otro rollo, Y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: Así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, Porque escribiste en él diciendo, De cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos. Y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro r o l l o y lo dio a b a r u c hijo de Nerías escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.